Hola, yo soy Leonela, una de las tantas mamás y familias de TGD Padres, TEA Pilar Red Federal. Estamos llevando adelante una campaña de concientización sobre el uso de la pirotecnia. Lo que se pide es que se fabrique y se use pirotecnia de bajo impacto sonoro, por debajo de los 84 decibeles, ya que la pirotecnia de alto impacto sonoro perjudica no solo a las personas con TEA, sino que también a los bebés, abuelos abuelos. Animales y personas con sensibilidad auditiva. Tenemos un proyecto que está presentado en el Consejo Deliberante de Pilar. Lo que pedimos desde nuestra agrupación es que se pueda abrir una sesión extraordinaria para tratar este tema antes de las fiestas. También tenemos una campaña visual en las redes que estaría buenísimo si se quieren sumar. Nuestro Face es tgdpadresteapilarredfederal. Se sacan una fotito con un cartel. Más luces, menos ruido y los u b e n Además, en la página pueden leer e interiorizarse sobre el tema. Desde ya, muchas gracias.